Javier Torroba, que está en línea y nos atiende amablemente a esta hora de la mañana. Eh, Javier, buen día. Mauro de Radio Carmés te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Mauro. ¿Cómo te va? Muy bien. Eh, bueno, gracias por atendernos primero. Y bueno, no, contanos qué, qué sensación te quedó después de escuchar a funcionarios y funcionarias de Pampetrol respecto a esta confirmación de la deuda, pero también este un poco un panorama de cómo está esta empresa Refipampa. Gracias. Bueno, mira, te comento, a ver, eh, concurrieron a la Comisión de Asuntos Agrarios, eh, tanto los síndicos como los directores de Pampetrol, y concurrieron a raíz de eh, un pedido que había que habíamos hecho nosotros, lo que la UCR eh, los convocó a que concurran a la, a la comisión. Eh, y básicamente los habíamos convocado porque eh, ya había tomado estado público la presentación de la empresa Red y Pampa eh, en, en concurso preventivo. Eh, Rafi Pampa es eh, una empresa que comenzó a funcionar en el 2017 pero eh, se, se comenzó, digamos, a construir la, la refinería que tienen ahí en el 25 de mayo allá por el 2014 con un crédito de promoción industrial que le dio la provincia de la Pampa eh, y, a, y a raíz de esto es que además Pampetrol tiene el 20% de las acciones de Rafi Pampa eh, Bueno, la presentación en concurso preventivo a nos, nos preocupaba Eh, desconocíamos bien cuál cuál era la, la deuda y ayer eh, eh, digamos nos confirmaron que la deuda es de aproximadamente 2 millones de dólares. Está, es un poquitito tiene, más, ¿no? ¿eh? Claro, 2 millones sí, sí, 200. Sí, sí, sí. hay dos contratos, uno de 1.900 un eh, uno es por, por venta de crudo eh, que es de 1.935 y el otro es de 200 eh, y pico más, así son supera este los los 2 millones de dólares y eh, bueno este, esta situación obviamente nos preocupa la deuda total es de 74 millones de dólares y son 239 acreedores eh, bueno además to, obviamente todavía no se sabe bien eh, la eh, digamos quiénes son los acreedores porque hay tiempo para verificar hasta el 3 de eh, hasta el 10 de marzo del 2026 hasta el 10 de marzo la sindicatura va a estar verificando créditos Eh, ahí recién te va a saber eh, si la deuda es esta, es un poco inferior, un poco superior, y también se va a saber bien el detalle de, de todos los, eh, los los acreedores, digamos. Eh, bueno, a nosotros, digo, ¿por qué convocamos a la a, a Pampetrol para que para que concurra a dar explicaciones? Básicamente porque, eh, primero porque queríamos saber el monto de la deuda, después porque... Sabemos que, eh, bueno, Pampetrol le vendía petróleo a, a esta a esta refinería, le vendía todo el petróleo que es de Pampetrol del de Bloque Sur, eh, y eh, Recipampa lo pagaba a mes vencido. Bueno, ya sabíamos que a partir del mes de abril eh, Recipampa había dejado de pagar, hubo cinco meses que Recipampa no pagó, es decir, abril, mayo, junio, eh, julio y, y, y agosto, uh -huh. Eh, y bueno, y a nosotros también nos llamaba la atención que Pampetrol le siguiera entregando petróleo, aunque Recipampa no pagaba. Decir, se pagaba un mes vencido y bueno, digo, si, si una empresa no paga un mes, eh, bueno, a, habría que dejar de, de entregarla, digamos. Y justamente... Claro, el eh, tema eh, es qué hacen eh, con ese petróleo, si no se lo sí, entregan lo a Recipampa. Que, a ver, sí, sí, sí, pero, eh, pero el, el, digamos Recipampa lo que hace el petróleo es eh, lo procesa, y obtiene derivados del petróleo. Pero eh, Pan Petrol le vendía petróleo, y otras empresas también le vendían petróleo. Pan Petrol, eh, lo que nos comentaron ayer, es que tomaron la decisión de venderle petróleo, porque eh, las otras empresas privadas habían dejado de, eh, de venderle, y eh, si ellos también dejaban de entregarle, es como que eh, la refinería iba a dejar de funcionar, y ellos pensaban que el resultado podía ser peor. Podía ser peor porque... Eh, la empresa podía, la podía ir directamente a la quiebra o se podían poner en juego eh, algunas fuentes eh, laborales, digamos, de, la, de las personas que trabajan ahí. Eh, pero bueno, para nosotros la, la situación es grave ¿por qué? porque básicamente son son son fondos públicos, digamos, es decir, lo, los recursos naturales pertenecen al dominio originario de la provincia eh, y bueno, cada uno, digamos, con su empresa privada puede hacer lo que quiere, pero cuando son fondos públicos hay que ser digamos, muy este, eh, celosos y, y transparentes con, con el manejo de esos fondos. claro, eh, claro. Es por y... eso que, bueno, que, que, que esto de seguirle fiando eh, a, a Recipampa eh, para nosotros es algo sumamente grave. Claro, sí, que, que vos decís eh, seguir fiando como si fuese una despensa, pero estamos hablando de empresas muy importantes que manejan este el petróleo, que manejan este eh, otras otra cuestiones que tienen que ver con eh, derivados del petróleo y, y es un mercado que en algún momento este era era muy muy importante para algunas empresas o por lo menos este era un un mercado que funcionaba. ¿Por qué crees que llegó a esta, a esta situación refipampa de, no solamente de verle a Pampetrol, sino también de verle a un montón de otras, de, otras, de otras empresas. ¿Y esto va camino a la quiebra o no sé qué mirada tenés? Mira a ver, eh, en principio, digamos, la, la, la, la ley de concursos y quiebras prevé como dos institutos, dos mecanismos distintos. Uno es la quiebra, que es un mecanismo extremo, que es la liquidación, es decir, la venta en, en subasta pública de todos los bienes de la empresa, y con el producido de esa venta se le paga a los acreedores, se le paga hasta donde alcance. Eh, ese es uno de los mecanismos más extremos. El concurso preventivo en sí es un mecanismo eh, digamos en el cual la empresa sigue funcionando bajo supervisión de un síndico o de una sindicatura, eh, y lo que se trata es eh, de, de, de mantener eh, el, el funcionamiento empresario, la fuente de trabajo y demás. Eh, pero bueno, hay que, hay que ver si la, si la empresa es viable o no. Y la empresa este no es viable porque no es viable el negocio bueno se, será una, una situación digamos pero eh, de alguna manera la digamos que eh, quienes concurrieron de panpetrol eh, hicieron referencia eh, a, eh, a bueno a problemas financieros a, a un contexto este, de, de baja del precio este eh, del, del petróleo y, y sus derivados a nivel a contexto, internacional ¿no? claro Claro, ellos hacen referencia a esa, a esa situación. Claro. Pero bueno... Eh, ¿Y puede hacer son, un poco, poco más comentario. el gobierno provincial con esta empresa? ¿Crees que o se quedaron medio a medio camino en solamente informar lo que debe? Porque digo, no, no no manifestaron ayer en la comisión, y te lo pregunto, si es que hay un paso más para exigirle a esta empresa que pague lo que debe. mira a ver, actualmente le siguen entregando petróleo, Eh, y, ha, y han suscrito un contrato en el cual se hacen pagos quincenales. Eh, desde que se suscribió este nuevo contrato, los pagos se vienen haciendo. Es decir, Estaría cumpliendo, hoy, digamos. Hoy est estaría cumpliendo. Lo que sí habrían quedado esos 2 millones de dólares que eh, hay que verificar los créditos en el concurso preventivo y después tratar de, eh, obviamente, de, de, de, de lograr el pago. El, lo, los concursos preventivos tienen digamos, tres herramientas que son la quita, eh, la espera y la remisión de deuda. Uh -huh. Es decir, eh, puede ser que eh, después se hagan este, a, acuerdos con este, con los acreedores y haya eh, pago eh, a plazo o que haya una quita en, en, en el monto de la deuda, eso habrá que verlo. Lo ideal es obviamente cobrar el 100% de la deuda. Claro. pensando en, en, en los intereses de la provincia. Claro, sí, lo que pasa es que si está en esta situación la empresa, más allá de que estén cumpliendo con estos pagos eh, quincenales, o sea, cada 15 días, eh, uno estima que la empresa no viene bien. Eh, no, sí, no, no, no, a ver, uno que estima, primero, que la empresa no viene bien, eh, todas las, las, eh, las calificadoras de riesgo han eh, le han bajado claro. la, la calificación, En su momento tenía calificación a después bajó a calificación B, ahora D tiene, calificación, ¿no? calificación claro. eh, sí, después pasó a la a la C y ahora está en la en la D, que es la calificación más baja eh, con lo cual eh, si, si vos me preguntás a mí, digo, ojalá la provincia pueda a y la provincia puedan recuperar todo lo que se le debe. Digo Pampetrol y la provincia porque porque hay deuda con Pampetrol, pero a su vez hay deuda con con rentas en la provincia de la Pampa eh según eh, digamos información extraoficial que tenemos al mes de eh, febrero de este año se debían 1600 millones de pesos y además hay muchas deudas con eh, proveedores eh, pampeanos. Eh, creo que la deuda con proveedores pampeanos ronda los 400 millones de pesos. Claro. Así claro. que eh, digamos el, el perjuicio digamos este eh, para la provincia, para Pampetrol y para proveedores pampeanos es es muy grande. Claro. Eh, por ahora esta es la situación, eh, veremos este bueno, si en algún momento eh, tienen pensado citar a alguien de la de la empresa Refipampa, lo pueden hacer desde la legislatura o ese es un tema que ustedes no pueden, o sea, no pueden interceder en sí, eso. Sí, sí. No, no, nosotros podríamos citar a la empresa Refipampa en, en la comisión también se conversó de la posibilidad de estar la sindicatura. Eh pero bueno son digamos medidas que, que que estamos analizando bien y además estamos que queremos ver bien cuál es el el, el mejor momento para para hacer las estaciones, porque hoy por ejemplo las sindicaturas yo creo que sería bueno citarla eh pero eh bueno hasta hasta el 10 de marzo de dos hay tiempo para para verificar crédito, así que por ahí hay una situación es muypremmaturadas van a hacer que, que nos den información incompleta. Bien, bien. Eh, Javier, te cambio de tema y vayamos a una cuestión más más política y también partidaria eh, de la UCR. Sí. Eh, estamos escuchando en estos días algunos sectores de, de la UCR que después de las elecciones de octubre están pensando en un este, en un gran frente electoral opositor para este encarar las elecciones de 2027. Eh, ¿qué, ¿Qué mirada tenés de esa conformación y si crees que ese frente que se quiere eh, armar tiene que ser lo más amplio posible incluyendo a toda la oposición para pelear la gobernación en, en dos años Mira a ver eh, yo enviamos eh, en, en primer cuestión eh, te digo tecla yo soy digamos frentista eh, por por convicción uh -huh. no por una conveniencia eh, meramente eh, digamos electoral de hecho digamos en el ¿Crees que hay como... con, que hay que no hay com, que no hay este convicción en esto y que es electoralista o sería electoralista no, lo No, plantea? no, a ver, yo digo el, el, el radicalismo ha conformado muchos frentes electorales. Todos los frentes electorales que, que ha conformado con el socialismo, con el MoFEPA, con el Mir, con, con el pro con el Fregen eh, han sido eh, digamos eh, digamos, eh, digamos lo, lo lo han precedido muchas acciones, es decir, ha habido reuniones De, de, de la dirigencia, eh, ha habido eh, trabajo de los equipos técnicos, eh, se han elaborado eh, plataformas de, de gobierno, eh, se han buscado cuáles eran las coincidencias en, lo, en los temas más importantes. Seguramente no había una coincidencia en el 100% de los temas, pero sí en el 70, en el 80, en el 90%. Entonces, digamos, se llegaba a una elección eh, con, con un frente que era Eh, la consecuencia natural de todo un trabajo previo y de muchas coincidencias. ¿ca? Entonces, eh, yo te, te reitero, yo soy partidario de la conformación de, de, de frentes electorales porque me parece que hay este eh, digo personas este, eh, honestas, este, formadas, trabajadoras, responsables y comprometidas en todos los partidos políticos, con lo cual creo que es valioso eh, eh, tratar de rescatar eh, a, la, a la gente que, eh, que, que quiere digamos sacar a la provincia adelante. Eh, pero bueno digo tiene que necesariamente haber este eh, coincidencias consensos trabajo previo eh, y, y no y el frente para mí digamos el frente no puede ser eh, un, un frente meramente electoral a los frentes hay que eh, concebirlos como eh, coaliciones de gobierno es decir hay que eh, querer ganar pero hay que saber para qué uno quiere ganar Entonces, bueno, justamente para eso tiene que tener eh, planes de gobierno en, en, en conjunto. Bien. Eh, esto también significa, o por lo menos interpreto, que no deberían estar eh, cualquiera dentro de ese frente. Es la que estás queriendo decir, por lo menos. Mirá, a ver, yo, yo que, digo, hay, hay que sentarse a, a, digamos, a conversar para ver los otros partidos políticos que están dispuestos a conformar un frente con, con la UCR qué visión tiene y qué harían con, con determinadas cuestiones. Es decir, nosotros tenemos que saber, bueno, qué queremos hacer con eh, la educación, qué queremos hacer con la salud, queremos que sigan siendo públicas o no queremos que, que sigan siendo públicas, eh, qué queremos hacer con eh, con el Banco de la Pampa. El Banco de la Pampa tiene que ser un banco de fomento, como lo piensa el radicalismo, tiene que ser eh, un banco comercial minorista, como como lo han expresado los directores del Banco Pampa, Eh, en, en las comisiones que han estado uh -huh. hay que privatizarlo, bueno, son, son cuestiones que, que hay que discutir eh, ¿qué, ¿qué opinamos eh, por ejemplo con respecto a eh, las cajas provisionales? ¿las cajas provisionales eh, tienen que ser eh, provincial eh, o, o tienen que pasar a Nación? de hecho, bueno, Nación quieren que pasen a, a Nación eh, ¿qué vamos a hacer por ejemplo con eh, las deudas que tiene Nación con la provincia de La Pampa? ¿se las vamos a reclamar? no se las vamos a reclamar. El radicalismo opina que eh, Nación tiene que cumplir con con los, con los este, con las deudas que tiene para con la provincia de La Pampa en todo momento, con independencia del gobierno de turno que haya. ¿Por qué digo esto? Porque eh, el, el justicialismo en, en, en muchos momentos se ha caracterizado por eh, reclamar cuando eh, el presidente era de un signo político eh, diferente. De hecho, bueno, este, eh, hay hay deudas eh, digamos, que, que datan allá de la época de, de, de cuando Jorge fue eh, gobernador que no se reclamaron y han prescripto. ¿Sí? Entonces, bueno, eh, hay, hay muchas cuestiones para eh, para discutir, eh, para conversar y, y para consensuar de modo previo a la, a la constitución de un frente electoral. Claro, eh, por lo menos en algunos puntos de lo que marcaste, no estarían de acuerdo con la libertad avanza, que en algún momento algunos sectores pretenden que esté dentro de ese frente. Bueno, a ver, eh, uno lo, lo que a veces conoce son manifestaciones este, públicas que se han hecho, eh, pero la realidad es que nunca se han conversado. entonces Yo creo que los, los este, tanto la dirigencia como los equipos técnicos de, de todos los partidos tienen que sentar a, a, a conversar y ver qué coincidencias hay y qué diferencias hay. Claro, eh, y, y, y vos particularmente coincidís con algo de las políticas de la libertad avanza, digo a nivel nacional y algunas a nivel local, porque ahora la provincia va a tener un representante de la libertad avanza en el Congreso, ¿te une algo a la libertad avanza o crees que eh, la convicción radical va por otro camino? Mira, a, a, a ver, el, el representante que tiene actualmente, eh, que es Adrián Ravier, que tiene la libertad avanza de la provincia de La Pampa, va a actuar a nivel nacional. sí eh, Con lo cual, bueno, nosotros qué es lo que tenemos que, que conocer es después la opinión con respecto a los temas provinciales. O sea, cuando esté sentado es en el Pampa? Congreso. Sí, claro, sí, pero yo lo que digo es, si vamos a conformar un frente electoral en la provincia de La Pampa y para gobernar la provincia de La Pampa, tenemos que conocer, bueno, cuáles son idea justamente para gobernar la provincia de La Pampa. Eh, si vos me preguntás a mí, yo veo eh, algunas cuestiones, eh, digamos, buenas y muchas cuestiones malas a nivel nacional. Eh, ¿Por qué digo? Porque uno dice, bueno, este, eh, el, el déficit este, cero es importante, de hecho, bueno, todos los municipios, este, radicales que son exitosos en la provincia de La Pampa, este, eh, son, digamos, muy muy celosos del, del del uso de los fondos públicos y de y de no excederse, pero bueno, digo, hay que ver eso eh, a qué costo y, y, y cómo se logra. Si el déficit cero va a ser a costa de este, incumplir los compromisos y no mandaba la plata, en este caso, la provincia de La Pampa, y bueno, yo te digo que en contra Claro, claro. Y, eh, pero, pero bueno, digo, a mí lo que me parece importante, eh, digo, podemos conversar muchas cuestiones en, de la situación eh, nacional, en la cual podemos coincidir o, o, o podemos estar en contra pero digo si la si la idea es conformar un frente provincial hay que debatir lo, lo, los temas estrictamente eh, provinciales claro miremos nuestro nuestra aldea sería exactamente exactamente bien javier muchas gracias por tu tiempo con radio kermes y si quedó algo por decir más vale que te estamos escuchando no por favor muchas gracias por el espacio Javier Torrova es diputado provincial de la UCR, eh, habló en la primer, en el primer tramo de la charla de la reunión que tuvo ayer la comisión eh, respecto a la situación de Refipampa y la deuda que tiene con la empresa Pampetrol. Dijo que hay que ver si hay que seguir fiándole a Refipampa y en esta última parte fue clarito cuando dijo no debería hacer un frente meramente electoral la UCR. Está haciendo ruido esto respecto a lo que planteó ayer en este lugar Poli Alto Laguirre que dijo que hay que abrir y que vengan todos al rejunte antiperonista. Veremos qué sucede. 8 y 57 minutos.